pero es mínima, se va a cambiar, Barcelona entrará en calor, eh, tiene un dolor muy fuerte producto de un golpe, pero viste cómo son estas cosas, si el partido está muy, muy, muy, muy, muy chivo y, y tiene chance de ganarlo, capaz que echa a mano Sebastián González, no se va a cambiar, no va a estar en San Lorenzo, Gavidec, Gavidec, el resto de los jugadores este, en, perfecto, en perfecto estado. Eh, bueno, cambiamos de tema, ya te contamos la fecha de hoy, ayer hubo definición de Superliga femenina de básquetbol organizada por la Confederación Argentina de Básquetbol eh, esto fue en el Club Lanús se disputó el sábado las semifinales, segunda edición de la Superliga, la primera la ganó Unión Florida, recordemos que eh, le ganó la final a, a Berazategui recordemos que hay un draft donde se traen jugadoras del de, de extranjero eh, el año pasado hubo muchas europeas, este año muchas cubanas, casi todas cubanas y un convenio que hizo la confederación con la, con, eh, la Secretaría de Deportes de Cuba donde vinieron muchas cubanas a jugar acá en Argentina cada equipo tenía un, un pick para poder elegir este, un número para poder elegir dentro de ese draft que se hizo interno y elegir a las jugadoras los cuatro equipos que llegaron al Final Four fueron Lanús, Berizzo, Horas y Unión Florida primero jugaron Berizzo y Unión Florida el primer día con la victoria de estrella de Berizzo que había sido número uno De la, de la serie regular, con un, un, un gran trabajo este por parte de su equipo, le ganó a Florida 66-51, con un buen trabajo de boquete, con 19 y 13 rebotes, el niño Florida este Ortega con 15, que ha sido la goleadora, después Lanús con obras, el equipo que la postre fue campeón el equipo organizador eh, de este Final Four, eh, le ganó 57-54, en un partido muy, muy disputado, muy trabado, con un cierre muy incierto, estaba para cualquiera de los dos lo cierra mejor El equipo eh, de Laura Kors, que tuvo en Boulet con 13 la, la máxima goleadora. Y el domingo ya, en la etapa final, en la etapa decisiva, Obra Sanitaria le ganó a Unión Florida por el tercer puesto con mm, un marcador de 61 52. Con la Vasca Sofía y Purúa, este, nuestra amiga, con, con 15 puntos siendo la máxima goleadora. Y, y donde Ochoa fue la mejorcita de Unión Florida. Y después se gran el partido final, donde vimos quizás el mejor partido del campeonato, porque. Grisso realmente juega muy bien al básquetbol, Lanús hizo un gran esfuerzo para poder quedarse con el partido, de hecho lo, lo hizo 66 para Lanús, 53 para, 58 para Berisso, Flores, Nadia Flores, la jugadora de la selección argentina, que finalmente no pudo terminar el partido, salió con cinco faltas, terminó con 20 puntos y 8 rebotes, y fue lo más importante, Santana y Boquete, lo mejor de Berisso, como viene ocurriendo cada vez que estas dos chicas juegan juntas, lo hicieron también muy bien en Y Nosotros vamos a hablar con la bicampeona, porque es la única que tiene los dos títulos de las dos superligas, un año con Unión Florida y ahora con este con el equipo de, de la Lucha, Agustina Burani, ¿cómo te va? que decís buen día Santiago Ortega y Fabián Pérez te saluda, ¿cómo andas? a vos hola chicos, buen día, bien, La verdad que muy muy contenta, muy contenta por lo logrado y y nada, ya estuvimos de festejos así que por todo así está reventado ahora, se te escucha agotadísima <risa> Sí, sí, ayer terminamos tarde los festejos, pero, pero bueno, ahora ya lista que tenemos que ir a, a entrenar con la selección y cerrar el año para eso también. Está muy bien, está muy bien. Un, un torneo que, a ver, vos, vos ganaste con Unión Florida y con, con la luz. ¿Cómo viste aquella Superliga, la primera que se definió en obras sanitarias? ¿Y cómo viste esta, no? Hablamos del nivel, hablamos del nivel de las extranjeras. Este ¿Y, y, y qué sensaciones te quedaron de la pasada a esta? Mira, la, la, la temporada pasada las extranjeras eran de un alto nivel, eh, jerarquizaron bastante el, el campeonato, se hizo en otra etapa del año, creo que en, este, en esta temporada se notó mucho el desgaste de, de todo el año eh, y se vieron partidos, no, no es de juego de ¿eh? que eh, se ganó más con garra, corazón que, que con otras cosas, pero bueno, eh, yo que es por la etapa del año en el que se jugó también. y este año bueno extranjeras fueron fueron cubanas pero pero se pudieron moldar muy bien a nuestro juego y, y creo que eso también sirvió para para mejorar nuestra liga eh, cómo viviste aquel título y cómo viviste este Agustina distinto la verdad que distinto yo Florida eh, fui por una cuestión que me había ido a jugar afuera estuve en Itá y, y bueno cuando volví el único club que que me abrió las puertas fue Florida y bueno ahí después nos anotamos para la Superliga pudimos salir campeonas pero era todo como nuevo claro yo estoy desde el 2005 en la Nus entonces es como mi como mi acá a diez minutos de mi casa mi club de barrio así que feliz porque el esfuerzo que hacen y nada muy contenta Santi Bueno, Agustina, contanos un poco eh, qué pasó otra vez en esta Superliga, donde el número uno no pudo confirmarlo en la gran final. El año pasado Berazatevi venía invicto y este año Estella Verizo era el equipo fetiche del torneo y, y se quedó con las manos vacías. Sí, la verdad que Verizo fue un gran juego en la semifinal contra Florida eh, y nosotros no habíamos tenido nuestro, nuestro juego, habíamos jugado muy mal con obras Y teníamos que salir a demostrar cómo jugamos realmente al básquet. Y, y bueno, yo creo que, que ayer hicimos un buen partido en defensa. Pudimos eh, contener a su extranjera, que, que tiene un potencial bárbaro, Galindo. Eh, le bajamos su goleo, que venía arriba de 20 puntos todos los partidos. Yo creo ayer. Y bueno, esa fue la clave. De ellas solo anotaron tres jugadoras. Y nosotros apostamos a eso, a nuestra defensa. Y después el ataque iba a venir solo Estamos hablando con Agostina Burani, jugadora de la selección argentina de, de básquetbol, que, bueno, además de, de participar en nuestro representativo nacional, en el día de ayer obtuvo su segunda liga, superliga femenina, en forma consecutiva, la primera fue con Unión Florida, ayer lo hizo con, con Lanús, como ella misma lo contaba, con, este, con, con el equipo donde jugó toda su vida, y digo, independientemente hago de que, que vengan jugadoras del extranjero, y que se hagan estos torneos que son digamos más cortos que el metropolitano eh, y que obviamente levantan el nivel y, y, y el año pasado cuando vinieron las españolas sobre todo Tudanca, Gastaminza, todas jugadoras que, que, que, que están jugando a un buen nivel internacional, digo, este, y que, que va, capaz que también tuvieron otras jugadoras de selección, como Gisela Vega, como Melissa Grete, como. Este, jugadoras que, que habitualmente no está acostumbrada a ver con la celeste y blanca digo se levanta el nivel del femenino o cuesta mucho no no la verdad que sí se levanta se levanta bastante eh, nosotros necesitamos eso dar un paso más eh, en calidad porque eh, ahí en a nivel internacional siempre estamos ahí ahí y nunca podemos dar ese paso ese plus y creo que estos dos últimos años que se hizo esta Superliga con extranjeras eso sirvió mucho para motivar a las jugadoras eh, locales de acá para esforzarse para seguir mejorando y, y yo creo que vamos en un buen camino A ver, y también digamos rápidamente porque ayer escuchaba a los chicos, a Matías Traversa y a, y a Juan Martinich en la transmisión de, de Deporte B y dicho sea de paso fue un golazo eh, de, de, de parte de la Confederación Argentina de Básquetbol, el hecho de de poder haber conseguido la pantalla de Deporte TV para para poder pasar eh, los cuatro partidos, o, o, o la final y los dos partidos del día sábado. Digo, este los escuchaba a los chicos y las la jugadoras de básquetbol, para que la gente entienda, eh, no son profesionales, sino que cobran un dinero que, que alcanza para un viático, pero que tienen que estar viviendo y repartiéndose generalmente con, con sus trabajos este, o, o con el estudio, ¿no? Claro, sí, la verdad que eso se complica, porque la Superliga ahora nos, nos demandó de entrenar todos los días, hay muchos jugadores que estudian, trabajan, y la verdad que no lo que nos dan no nos alcanza como para contarnos para solas y estar todo el tiempo entrenando, así que, eh, nada, eh, nos mejora para, para poder seguir mejorando las, las extranjeras, eh... nos suben el nivel a nosotras mismas, nos hacen esforzarnos para, para poder ser mejores. Así que, nada, la difusión también del básquet nos ayuda muchísimo. Así que agradezco a Deporte B, a la, a la cab por, por este torneo. Y en cuanto a la selección, ¿qué balance pudiste hacer de este año? En el cual no se logró el objetivo principal, ¿no? Que era entrar a Río 2016. Sí, la verdad que ahí nos quedó una línea clavada de poder clasificar, pero... pero nada, viendo después el torneo de, de, de los Juegos Olímpicos la conclusión que saco es que hicimos un buen torneo, porque contra los equipos que perdimos, hicieron fue un Juego Olímpico y, y nada, nosotros no es que nos pasaron por arriba nosotros pudimos sacarnos el basque y, y yo creo que, que hicimos un buen torneo a lo largo, se ve, el sitio duele y Y nada, nos duele no haber podido clasificar, pero a la larga se ve que, que sí, estamos un pasito atrás y, y todo esto nos va nos va a ayudar para en cuatro años poder lograrlo. Agostina, te, te mandamos un saludo muy grande, te felicitamos, este, han hecho un, un, un gran trabajo, han hecho un gran esfuerzo a lo largo del año, como te dije el sábado a la mañana en el programa en... El uno contra uno, eh, realmente es un lindo torneo, eh, quizás hacerlo en otra época del año, quizás que no lleguen tan agotadas, quizás que, que, que se pueda televisar como lo hizo Deporte B, fue realmente muy bueno, eh, bueno, siempre a, a, a las órdenes del básquetbol femenino y tratando también nosotros desde acá de darle nuestro granito de arena. Te mandamos un beso grande, te deseamos un buen año, felicitaciones por este título y bueno, a seguir laburando. Gracias, muchísimas gracias a ustedes por la difusión también, que siempre están ahí, alentando al básquet femenino. Ahí estamos, ahí estamos. Un beso enorme, chavos. Un beso, hasta luego. Agustina Burani, eh, campeona con, con Lanús, campeona con Unión Florida, las dos superligas femeninas que se hicieron, y, a, y agregamos un dato más, Santi, si te parece. este el, el, el, Está aprobada la, la, el desarrollo de la Liga Femenina Nacional.